Vuelvo a intentar contigo, Pablo, a ver ahora. Estamos en el aire. Bien, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muy perfectamente bien. conectados en este día que vos decías que hay un, un buen tiempo ahí en Punta del Este. ¿Qué pasa con el agua? Ah, está, está más complicado. Básicamente la zona de Montevideo y Canelones, es la zona metropolitana que le denominamos. Está complicado. Ah, los, las, las dificultades se mantienen. Ha llovido muy poco. No hay tampoco pronósticos de cercanía de lluvia y está complicada la situación. En el resto del país, en el resto del país, los recursos aún existen y, y no hay no hay tanto momento de zozobra como en la capital de nuestro país, bueno, en la zona espere, metropolitana. Esperemos que, que se resuelva, porque esos son problemas resolubles, especialmente para un país como el Uruguay. Uh -huh. Pero donde <ríe> las situaciones están más o menos Igual, pero peor un poquito, igual conceptualmente, pero en un grado peor, es acá, en este lado del Río de la Plata, Jorge, como obviamente ustedes lo saben. Y si uno tendría que a, a, a adoptar un término para graficar la situación hoy, viernes a la mañana, ¿viste el tango que dice cortes y quebradas? Sí. Más o menos. Eh, tenemos cortes a granel. Como la Argentina está fantástica, como... Tiene un trabajo fenomenal, como todo el mundo está ocupado, etc. Eh, hoy es una mañana de cortes completos de las organizaciones sociales que no sé qué pito piden, pero piden cosas permanentemente o lo que muestran eh, sin pedir demasiadas cosas concretas u, u, u objetivas es eh, mostrar capacidad de movilización para mantener sus prebendas. Y en este sentido la ciudad vuelve a ser un caos al, caos, al mediodía va a estar todo cortado, ya está ¿me estás escuchando, sí, cierto? Sí, sí, dale, dale. Eh, este, está todo cortado, al mediodía va a estar el obelisco tomado, van a Plaza mayor etcétera, etcétera. Y donde hay un quiebre, esto de cortes y quebradas, una, una retórica tanguera, digo así, es porque está totalmente quebrada la relación no ya entre el oficialismo y la oposición sino que está totalmente quebrada y e enfrentada la situación dentro del propio oficialismo dentro del propio kirchnerismo ya y, ayer, y, ta y también dentro de la propia este oposición pero vamos a porque a la oposición no se no se queda atrás también eh Por, por supuesto, Jorge, pero te quería comentar lo siguiente. Sí. Ayer en en un discurso desde la ciudad de Río Gallegos, de sí. su provincia, de Cristina embistió abiertamente contra Alberto Fernández y uh, a, a su vez respondiendo a alusiones un poco menos abiertas pero prácticamente muy claras de Alberto Fernández co contra ella misma de modo tal que hay una situación absolutamente enfrentada y por supuesto que en este sentido de corte también, de corte y de quiebre eh, lo que se definió simbólicamente también es un corte La coalición oficialista que se va a presentar a las elecciones, ya no se va a llamar Frente de Todos, sino es Unión por la Patria. Un detallecito nomás, por la patria, por la patria en el bolsillo de ellos, obviamente. Y respecto a lo que vos decías de la de la oposición, un par de digresiones. Por un lado. Están, eh, como dice un prestigiosísimo periodista argentino, que ustedes lo conocen bien, que es Morales Solá, eh, desde hace tres, cuatro meses la oposición está emprendiendo una vigorosísima carrera en términos o, o en pos de perder las elecciones, porque están haciendo todo mal, realmente todo mal, un enfrentamiento absurdo, especialmente entre los dos referentes más importantes, junto por el cambio que se perfilan como más importantes para candidatearse a la presidencia, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero hubo una reunión casi definitoria el pasado martes, si no me equivoco, donde se tuvo que firmar un acta de, de armado final formal de la coalición y donde, por suerte, en este caso, la sangre no ha llegado al río si bien siguen haciendo desprolijidades, por lo menos en este caso, eh, de alguna manera han preservado o siguen preservando la unidad que eh, de alguna forma también es decisiva para que ellos tengan posibilidades de ganar lo que espera mucha gente estas elecciones. Y en este sentido también, desde el punto de vista... ¿Me seguís escuchando, cierto, sí, Jorge? Sí, Pablo, te escucho bárbaro. Eh, desde el punto de vista de las elecciones hubo cuatro porque de, hay varias elecciones provinciales en distintas, en distintas jurisdicciones del país y vos te preguntarás ¿y por qué se hacen todas en fechas distintas? porque las, los eh, mandatarios provinciales lo que quisieron hacer es despegarse especialmente a aquellas provincias que estaban en manos del, eh, del peronismo despegarse de la eh, esperable derrota del peronismo en la elección nacional. Y en este sentido, hubo eh, cuatro eh, provincias que llamaron a elecciones con distintas características. Algunas fueron legislativas, otras fueron paso, eh, primarias, etcétera Y la noticia que, de alguna forma, sorprendió es que en todos los casos prácticamente perdieron los oficialismos, salvo en Tucumán, que ganaron al galope los peronistas. Pero una provincia, por ejemplo, desde hace veintipico de años gobernada por, por peronistas, que, que uno de ellos fue un expresidente que duró cinco días, Adolfo Rodríguez Sá, ganó juntos por el cambio, en Corrientes ganó también la oposición, en Mendoza ganó, ampliamente también la oposición al peronismo, de modo tal que estas esta, mm, elecciones mostraron un, un perfil absolutamente eh, opositor al gobierno, salvo en el caso de Tucumán. Un detalle, uh, dos detalles respecto de esto que te quería comentar. Por ejemplo, en, hay un fenómeno en general de hartazgo de la gente respecto a la política, de la población en general, en todos lados. Ya la gente no quiere ni siquiera escuchar eh, política en los, en los noticieros que están plagados. Ustedes lo ven bien desde allí también, lo ven mucho con este, esta profusión de noticias y de entrevistas políticas. Pero eh, básicamente eh, si vos te detenés eh, con atención en alguno de los noticieros de televisión de la Argentina, vas a ver que ahora le dedican casi más tiempo a un supuesto crimen que se cometió en la provincia del Chaco. Um, ama, eh, murió una chica que estaba relacionada con una familia amiga a su vez del gobernador, etcétera, etcétera. Esto es eh, aburrido casi. Pero la, los noticieros están ocupando mucho más tiempo en eso que hablar de política y en este sentido también eh, los números están corroborando este hartazgo por ejemplo, en la provincia de Corrientes hubo una abstención récord del 45% casi la mitad de la población no fue a votar y no es porque hubiera llovido ni que hubiera habido una, una deficiencia meteorológica ni nada por el estilo Y finalmente, en cuanto a este tema, Jorge, eh, te, salvo que vos quieras preguntarme algo, obviamente, sí, sí. el que está haciendo bastante flojo papel es el cuco de eh, Javier Miley, el de extrema derecha, que está demostrando los números hasta ahora en todas las elecciones provinciales que eh, su carencia de estructura a nivel provincial demuestra que su único su única alternativa es el feudo de la capital, que está él, y algunos eh, algunas jurisdicciones de la, de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, sino algunos sectores del conurbano, que por supuesto desde el punto de vista de los números es muy importante. Me Hasta parece, acá, el, decime. Me parece que Milley creyó que la política era fácil. Yo, vos... Mientras, vos sabés mientras, mientras estuvo en la tribuna, el tema es que cuando entra a la cancha hay que ver bien qué se hace con la pelota, ¿no? Pero, eh, por supuesto eso, pero fundamentalmente muestra esto que vos muy bien decís, o sea, el qué decís, y otro el, qué, el cómo y con quién. Y eh, su carencia de estructura hace que él solo, rugruñendo, gritando, poniendo cara de malo, parece que no le alcanza demasiado. No obstante lo cual, Jorge, te digo, que eh, se unen dos fenómenos en este sentido. Por un lado, eh, su carencia de estructura, pero por otra parte, el hartazgo que hablaba, que yo te mencionaba antes, que la gente con tal de agarrar cualquier cosa distinta a lo que conoce, hasta puede, puede querer casarse con el diablo. Y de alguna forma, eso es lo que representa un poco mi ley. Sobre, eh, de, sobre de, de alguna manera sí, sí. De, te escucho no, no, no, que termina sobre Dec mi ley no, sí. no, decime, decime No, quería, quería comentarte que una de las cosas que me llama mucho la atención en las internas, en ambas internas políticas es que se está llegando a un grado de enfrentamiento en la interna que después, quien pese a todos estos enfrentamientos logre eh, eh, este... La, el objetivo de su candidatura eh, cómo va a ser para convivir con su propio partido después de enfrentamientos de del nivel que se está que se está alcanzando porque a ver este esto simplemente esta primera elección es para ser candidato no para gobernar exactamente pero exactamente esto es así y tenés lo que vos decís es absolutamente es tan cierto esto que eh, tenemos una experiencia en ese sentido de coaliciones fallidas con el fenómeno del eh, que llamamos la crisis del 2001 que se precipitó a partir de la elección de Fernando de la Rúa en 1999 que formó una coalición con un sector del peronismo en ese caso era un, un candidato a, pre a vicepresidente como era Chacho Álvarez que al final a los 10 minutos se hizo esa coalición, no pudieron convivir y que llevó a la tremenda crisis que vivimos en el año 2001. Claro que, ejemplo, que, claro ejemplo, es cierto, es cierto. De modo que esto es, es imposible. Y por otra parte, eh, eh, vos sabés que dentro del, siguiendo con el análisis político un poquito, hay un comentarista muy importante, un analista político que se llama Marcos Novaro que en un eh, sucesudo eh, artículo que escribió para uno de los diarios de la Capital, eh, señalaba algo que es interesante. Vos sabés que, según dicen los que saben y los que estaban en el ajo de la cosa, eh, Massa, al insistir en su candidatura, que no va a funcionar más, o sea, ya, ya eso lo enterró y aparte demostró, por otra parte, eh, la facilidad con que Sergio Massa, que es para mis amigos oyentes, le digo, el, el ministro de economía y virtual, presidente en ejercicio, porque la, la vicepresidente no aporta nada, es, es un gobierno que no es de ella, según dice ya, el presidente, el presidente Fernández no existe, de modo tal que el único que opera es eh, Sergio Massa, el ministro de economía, y el que está hablando y, y habla muchísimo y se habla, habla con todo el mundo, eh, por un lado amenazó casi directamente e indirectamente a través de sus personeros que si él no iba como candidato a presidente sin paso, sin competidores, él se iba amenazó hasta casi con retirarse a los 10 minutos de un discurso muy fuerte en este sentido pro, eh, pro, pronunciado por su por su adlater, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, diciendo que era muy probable que también Sergio Massa se arte y se vaya de inmediato, a los 10 minutos dijo, si hay que hacer paso, vamos a las pasos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ustedes lo habrán escuchado también, dentro del, del peronismo, se perfila como candidato para las pasos del sector albertista, el sector del presidente, a el conocido Daniel y que ustedes lo conocen bien. Sí, claro. Fue gobernador de la provincia, uh -huh. etcétera, etcétera. Que, por supuesto, eh, se va a enfrentar con el candidato que, por ahora, está casi, eh, casi design no designado, pero que figura como favorito, si fuera la carrera de caballo, todavía pagaría dos pesos, en eh, Sergio, eh, Sergio eh, Guado de Pedro, que es el actual ministro del Interior. Un ministro del Interior que no responde al presidente ni le da bolilla. Eh, esto por el lado de lo, de, uh, del eh, el tema político queda para muchos, Jorge, pero eh, vos sabés que en la Argentina eh, el tema político está totalmente determinado eh, no solo por la ineptitud de los dirigentes y de los políticos, porque esto es así, sino por un Estado... Algunos apocalípticos dirían un estado casi terminal de la situación económica. Yo te digo, ayer se publicó, ayer, ayer, ya no me acuerdo, se publicó el índice de inflación de mayo. Y el índice de inflación de mayo ustedes lo recogieron, el de, el de, no, el de mayo, bien digo mayo, fue 7.8% en el mes. Y uh, los pronósticos, más objetivos, por ejemplo, eh, hay un índice que se llama del, un relevamiento de expectativas de mercado sobre la inflación y pronostica para este año 2023 una inflación que de seguir con este paso sería de 148.9%. Eh, o sea, es un, es un número extrafalario Si yo te digo 148, te digo 180 o te digo 60 Para el Uruguay, que es un país serio y normal Este es un, un despropósito cuando, tiene, cuando el país tiene 7, 8% de inflación en el año sí. Y lo mismo pasa con buena parte del mundo Argentina está entre los 5 o 10 países más altos de eh, con mayor inflación en el mundo Y sobre todo hay otros temas que tienen que ver también con, con los números, y es que eh, la actividad económica, que era obvio que ocurriera con una situación tan deteriorada en materia económica y política, está decayendo. De, de, de Para el primer trimestre del año todos los números que se están barajando dan cuenta que la economía actividad económica sigue bajando, siguen yéndose empresas del país y de alguna manera esto su supone también que uh, no va a ser fácil para aquellos que desearan conseguir trabajo, conseguirlo. Y también esto tiene como consecuencia una encuesta que hace un, una universidad muy importante que es la Católica Argentina que tiene un observatorio social que muestra que el Índice de pobreza en la Argentina es prácticamente de, el INDEC habla de 40% de pobreza pero la, la UCA está hablando que para 2022 marcó que más del 50% de la población de argentinos necesita recibir ayuda estatal para darte una idea en el 2021 fue 10, 15% menos etcétera, etcétera Y sobre todo que casi el 10% de los argentinos no le alcanza para comer, lo que se llama el índice de indigencia, no le alcanza para comer. Y termino con los números. Lo peor, niños de 12 a 14 años, de 12 a 14, de, de 0 a 14 años, quiero decir, están en condición de pobreza el más del 55%. Esto es un, un detalle que está marcando la. la Tragedia Argentina eh, y esto tiene un correlato Jorge y finalmente con esto te, te cuento te cuento lo, lo de lo de economía eh, que hay un récord de argentinos pidiendo residencia sabe dónde me escuchaste sí te estoy escuchando no se me ocurre dónde en Brasil en ah, Brasil ah, hay sí. un éxodo un éxodo de gente se se han, Eh, marcado récords en materia de solicitud de residencia para trabajar en Brasil. De modo tal que eh, esto marca justamente la dificultad para con aquellos que quieren genuinamente conseguir un trabajo digno, eh, les, ha les, les hace muy difícil conseguirlo. ¿Y sabes por qué? Porque, entre otras cosas, la baja de la actividad económica, todo este panorama que te estoy contando, pero porque contratar hoy día con las leyes laborales que tenemos en la Argentina a un empleado, o un obrero, es eh, firmar un contrato eventual, un contrato eventual de tener un juicio a corto plazo por, porque las leyes laborales ya se hicieron para que eh, la gente se desanime de contratar personal. Pablo, tengo que ir redondeando, te agradezco tu aporte y nos estamos reencontrando prontamente. Un placer muy grande, un cariño para todos mis amigos y será hasta la próxima. Buen fin de semana para ti. Chau, chau. Igualmente. Frecuencia abierta.